Ya doblamos la última curva de esta mañana quermesera en Radiocracia. Vamos a retomar el contacto con nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el consejo y llegó el momento de discutir o poner este, a discusión el proyecto de la instalación del Maxi Carrefour en Santa Rosa. Y recién este, el bloque oficialista ya por supuesto que descartó que va a acompañar el proyecto, pero sí hicieron una aclaración de cómo van a quedar algunos artículos, sobre todo el referido a este el lugar que se va a emplazar le, este, este hipermercado en la ciudad de Santa Rosa, en este caso puntualmente en la sociedad agrícola. Y lo que dijo este, Francisco Bompadre, que es el jefe del bloque del oficialismo, es que... Esta excepción al código urbanístico tiene que ver este, con los metros que va a construir la empresa Carrefour y... lo que no se circunscribe a todo el predio de, de la agrícola un poco contestando a los que hace un ratito escuchábamos acá del colegio de, de arquitectos, diciendo que la ordenanza no estaba clara de cuántos metros, adepa, además de los que va a ser Carrefour iban a estar habilitados de acá a futuro lo que hizo Bompadre es leer el artículo 2 y 3 que han sido modificados y que quedan este, ya este, escritos Eh, pa, en, la, en, la, en la ordenanza aclarando esta, esta cuestión que tiene que ver con la cantidad de metros que va a utilizar la empresa Carrefour para instalar su hipermercado y que no van a poder utilizar más de lo que declararon en ese plano y los demás metros que utiliza la agrícola en el caso de que quiera hacer una, una nueva obra o este, un, una, buena in, una nueva intervención va a tener que volver a pedir Este, una autorización a este consejo deliberante. Eh, aclaro esto porque no estaba claro hasta hace unos días esta cuestión y desde el bloque oficialista, además de adelantar que iban a, a, este, a, a votar a favor del proyecto, aclararon esta cuestión. Lo que está pasando ahora es que va a ser el PRO, este, porque al no estar la UCR ni comunidad organizada, cómo iba a votar el PRO. Bueno, en este momento está hablando Marcelo Guerrero, que ya adelantó que no va a acompañar este proyecto, no va a acompañar, así que el PRO va a votar dividido en esta instalación del Maxi Carrefour, y falta saber qué va a hacer Fernanda Odi, que en un momento va a pedir la palabra. Y sorprendió esto porque hasta hace un ratito se hablaba de que se podría abstener el propio este, eh, Marcelo Guerrero, y no votar, pero sí directamente dijo que no iba a acompañar este este proyecto primero porque fue según dice él eh, una este, una discusión express que se hizo muy rápido eh, que tiene que ver con que no le quedó claro toda la cuestión este, urbanística y de seguridad este, pluvial en en el sector y también se refirió a eh, un apuro que hizo un, un privado en este caso el, el, la, la empresa Carrefour cuando lo juntó a todos los concejales y les dijo que si no salía esta semana el proyecto se caía dijo que se sintió este eh, amedrentado por esa situación y es por eso que decidió no acompañar este proyecto en este momento, ahora yo me voy a meter un, un minutito acá en la sala de sesiones está desarrollando la, la sesión Está hablando de Fernanda Odi, que es la, concesal, la otra confesala del PRO. Y vamos a, mientras estoy hablando, estoy tratando de escuchar un poquito a ver qué está, está argumentando. Pero ya se sabe que Marcelo Guerrero, que es del PRO, no va a acompañar. Sí, por supuesto que. va a salir por mayoría en este caso del bloque oficialista y posiblemente de Fernanda Odi que en este momento está argumentando su voto, como les decía la UCR eh, no está en el F5 se ausentaron al igual que la concejala Fabriana Castañeda de Comunidad Organizada, lo que sí se sabe es que el PRO eh, un concejal del PRO eh, vota en contra y hasta ahora el apoyo solamente del bloque oficialista que de esos cinco votos, este, con una mayoría simple, lo pueden, lo pueden votar. Hasta hace un rato se hablaba también acá en el, en el recinto que posiblemente podía haber este, un voto dividido dentro del oficialismo, porque no se sabía que iba a ser Mariano Alfajeme, el, el concejal de patria grande que es parte del prejupa. Pero bueno. Finalmente, este, Francisco Bompadre utilizó eh, la palabra hablando en conjunto, en, este, como representando todo el bloque, y dijo que iban a apoyar este, este proyecto. Así que yo estimo que en unos minutos vamos a poder saber bien cómo, cómo qué argumentó Fernanda Odi, que es la concejala del PRO, la presidenta del, del bloque del PRO, porque su compañero de banca, Marcelo Guerrero, ya dijo que no acompañaba este proyecto. Bien, Maurito, bueno, entonces el proyecto ya claramente va a tener vía libre, incluso sin la necesidad de que eh, intervenga la Presidenta del Consejo para desempatar, porque Fernanda Odi, que lo refrescamos, lo dijimos por acá, participó de las conversaciones iniciales desde el, un principio, cuando incluso no había ni concejales oficialistas, ella estuvo sentada ahí en la mesa con sindicalistas, empresarios, así que vía libre para el hipermercado entonces. Vía libre por el hipermercado con, el, con, este, con los votos a favor del oficialismo y sin este, el apoyo de la UCR que no está presente, comunidad organizada también, eh, se, se ausentó esta sesión y en este caso el PRO que vota este, de manera distinta siendo eh, del, mismo, del mismo bloque opositor. Dividido, eh, que en un es, ratito, es raro, pero, es raro, un voto es, raro del PRO, la es, verdad. Es, es muy Es raro. Es, es muy raro, la verdad que sí, porque aparte, recordemos que hace no más de dos días, Marcelo Guerrero dijo acá en Radio Kermés que este, no iban a poner palos en la rueda. ¿Ustedes recuerdan la frase esa? Sí, bueno. Este, el, quedado, el, que estamos haciendo todo lo posible para no claro. poner palos en la rueda. Y ahora vota él propio, vota en contra porque dice que se, se sintió amedrentado por un... Este, Eh, un externo al Consejo que los apuró para que esto claro. salga porque si no se caía el proyecto lo dijo ahí claramente en su en su argumentación así que se vio se ve que eh, después analizó todo lo que ha pasado en el Consejo y decidió votar votar en contra eh, no me quiero no me quiero perder a ver qué bien qué bien, lo que dice Odi, pero si ustedes me aguantan un minuto tienen un poquito de paciencia me puedo acercar hasta hasta lo que dice Fernanda Odi bueno vamos a ver cómo a ver, se escucha Maurito a ver, para. La, la verdad que es a ver Fernanda Odi es la concejala del Pro que en teoría sí. estaría a favor del emprendimiento que se montará en la rural a ver. estamos muy lejos sí. no, no, creo que sea. no no no se escucha no se escucha nada bien Maurito de todos modos ya está está claro lo que lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir Perfecto, nos reencontramos con usted en Dale, Maurito, nuestro cronista de exteriores ahí nos, eh, nos trae detallado. No se concretó formalmente, pero está claro el camino. Eh, eh, el PRO, con un voto, va a ayudar a que la gestión municipal pueda habilitar la excepción que necesita Carrefour para instalar su hipermercado en la rural.